Digamos, una planificación de sabotaje que se verifica permanentemente en, en la actualidad. Todo esto de la toma de tierra, todo lo que, digamos, naturalmente hace la sociedad cuando hay una puja de, de, de, en la búsqueda, digamos, de, de la justicia social, ahora se exacerba para que la sociedad pacata, la clase media pro... Este, ...tenga miedo de lo que puede llegar a ser este gobierno, como una especie de Venezuela, de, de Vietnam, no sé cómo lo habrán pensado los instigadores, pero digamos, como que todo se descalabra y la gente no quiere estar más adentro de su casa y ahora este, todo el mundo se dispara y todo lo que hizo el gobierno no se para nada porque se dispara el coronavirus, porque la gente hace su vida normal... Todo es una manipulación de los grupos que tienen dinero para generar todos los movimientos. La verdad es que nosotros no pensamos en esas cosas porque nos dedicamos a gobernar, no a, no a generar palos en la rueda, pero ellos son maestros de los palos en la rueda. Estas boludeces que decían en el, en el Congreso de que querían que se sesionara con todos presentes, todas barbaridades que no tenían nada que ver que quería ir, que fuera, y el que no quería ir, que fuera por Instagram. ¿Qué problema es? Si es el mismo tipo va a decir lo que le parece. Y va a votar lo que le parece. Eso sí me parece que es una puja que ha decidido hacer el sistema, no sé si yendo a un golpe de Estado, no creo que la sociedad argentina dé para un golpe de Estado, ni siquiera a la brasileña, digamos. Pero, bueno... Intentan, al menos, no dejar estacionar el gobierno del peronismo. Y exageran cualquier rasgo, como si se actuara por intereses inconfesos, lo cual no es cierto. Me parece que la sociedad de a poco se, se encamina hacia la producción, hacia la creación de puestos de trabajo, Y solo falta ponerle el cascabel a, eh, al coronavirus. Yo no sé si eso se va a resolver vía el plasma de los caballos, si se va a resolver con la vacuna de Oxford, con la vacuna del Sputnik. Lo que sí me parece es que esto todavía no terminó. Y que en cualquier momento el botón rojo va a funcionar y va a decir, bueno muchachos, por 15 días nadie sale más a ningún lado. Se acabó. Punto aparte. Y eso puede frenar esta escalada que al mismo tiempo algunas personas vaticinan como un desastre. ¿no? Como que puede haber cifras que ni imaginamos. De hecho ya las balas pican alrededor nuestro. Yo tengo mi nieto nietos ya con coronavirus, mi hija haciéndose del hisopado, mi sobrina, que zafó, pero este, se, se contagiaron su novio, la mamá del novio, eh, otro compañero que quedó con una neumonía, la mamá, contagió a la mamá y la mamá el hijo también está este, con el coronavirus, todo empieza a a oprimir en realidad. Y la gente prefiere los mecanismos de evasión, ¿no? De negación. Porque no se banca la posibilidad de que se muera. Y se puede morir. La verdad es esa. Y es una muerte fea además. Así que yo veo bien al gobierno lento con algunas, pero bueno, en medio de la para de la pandemia es muy difícil ser verlo. Y, y bueno, y lo veo tratando de generar consensos, lo cual juntar el blanco y el negro es difícil. Yo creo imposible porque el enemigo ataca y además quiere dominar, someter eso de, de llevar de soplar la nunca es un mal simbolismo. Porque ¿qué quiere decir romper el lupite? ¿Qué es lo que quiere decir? someter, ¿no? violar, por eso la idea del golpe es una violación, por eso no creo que nadie se deje violar a pesar de que los tipos quieran andar soplando la nuca, me parece que hay que tener paciencia, apoyar y criticar. Recuerdo que pueden comunicarse al 11 50 12 35 89 o dejar su mensaje en las redes, Gabriel Fernández, La Señal Medios, libremente y su parecer será difundido. En un ratito vamos con lo que nos están haciendo llegar. Ahora, después de agradecerle al querido Martín García, le damos la bienvenida a Ariel Weyman, Panorama Federal. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenas tardes. A ver, ¿cuál es tu subrayado de este periodo? ¿Cuál es tu énfasis interpretativo de la semana y del tramo que estamos viviendo en la Argentina? Y ese tiene claro claroscuros, ¿no? Tiene tiene sus paradojas porque se dan en el mismo momento... Eh, procesos, fenómenos que van en sentido contrario, ¿no? Porque, por un lado, el, desde el Estado Nacional se gozan éxitos en términos del canje de deuda, en reactivación del aparato productivo, pero al mismo tiempo estamos transitando una epidemia quizás con eh, no las mejores estrategias ¿Mm? y me parece de que la visto en retrospectiva la endeble alianza inicial que trazó el gobierno con la ciencia epidemiológica no fue suficiente para contrarrestar el sobre todo la, la algarada de la economía política, ¿no?, en su faz eh, financiera y globalizada. Y bueno, lo que tenemos como resultado prácticamente es una reactivación importante de todas las actividades productivas y que eso involucra eh, la movilidad eh, de, de, de la gente obligada a ir a, a trabajar, y esto ha sí. propagado los contagios, y lo que es peor es la cantidad de muertes, ¿no? Y, y me parece de que de que estamos en, en, ante un problema, ¿no? Y veo con preocupación que en el principal distrito del país, con el mayor Producto Bruto Interno, con el que tiene mayor cantidad de habitantes, y además es uno de los epicentros de la peste, se anuncia desde ahí que la el fortalecimiento del aparato institucional y represivo del Estado sea lo que hay para ofrecerle a una comunidad que está eh, sin comunidad, que ¿no? está desorientada. Eh, me parece que había otras prioridades... Siempre atrás de la consigna de la seguridad, eh, eh, es un tema eh, antinómico, complejo, pero el problema que tiene la provincia de Buenos Aires, como el resto de la Argentina, no es un problema de seguridad en términos delictivos. Y sobre todo teniendo en cuenta que se cuenta con una policía de miles de efectivos 90.000 efectivos y todavía siempre falta. Y ya no hablemos cuál el devenir de estas fuerzas de seguridad que siguen actuando casi del mismo modo que en el pasado. ¿no? Entonces, eh, la... ¿no pensás que, que hubo un, de algún modo un planteo social eh, para lograr una disuasión importante del delito en las calles con mayor presencia uniformada? No no percibí que desde los sectores populares también hubo ¿Una demanda en esa dirección, Ariel? Puede ser que haya habido, puede ser que haya habido, pero me parece que lo que hay que puntualizar, que no son los uniformes, que no es el control, que no es el, el, el ojo policial el que trae o desde donde se, se comienza a resolver la, los grandes problemas y uno de los más serios y los más graves ya admitidos, ¿no?, que eh, son eh, la, la propagación de una peste donde no se han tomado, y esto lo venimos puntualizando desde el mismo momento en que esto em em empezó a caer en el abismo. Lo recuerdo muy bien, que fue el pasaje de fines de mayo hacia principios de junio, donde comenzábamos uh -huh. a visorar eh, un devenir incierto. Y hoy es muy difícil enarbolar algún principio o los principios que forman parte de nuestro modo de ser y nuestro modo de hacer y de pensar cuando se están sustanciando 300 muertes diarias, que son muertes eh, anticipadas, ¿no? Entonces es muy ¿Cómo complejo... ¿Cómo hacer, pienso, ¿no? yo Ayúdame a pensar, ¿cómo hacer? Porque se están alargando medidas reactivadoras que necesariamente construcción, pymes, necesitan de la mano de obra, ¿no? Física en el lugar de trabajo. Al mismo tiempo, a medida que hay más circulación, precisamente por eso, eh, necesariamente hay más contagios. ¿Vos adoptarías una medida más estricta de control de salud pública, Ariel? No solamente eso, sino que ampliaría el, el bloque de fuerzas. Me parece que... Eh sido restringido establecer una alianza con la ciencia viral exclusivamente, ¿no? Eh, me parece que hay que integrar e incorporar, en lugar de criminalizar, hay que integrar a los movimientos populares, a los movimientos sociales, a, las, a, las, a los sindicatos, a las centrales obreras, incluso a un sector del empresariado en la gestión de esta epidemia. No nos engañemos. La experiencia está demostrando que como esto ningún predicado antropológico va a poder detener esta peste. Por más que se quieran activar y anunciar reactivaciones, no va a haber reactivación. De hecho, aunque se aunque se anuncien de derecho públicamente, no va a haber de hecho Porque la gente está trastabillando, ¿sí? eh, está afectando su salud y en, un, y, en, y en muchos casos en el 3% de los contagiados a esta altura, 3, 3 y pico por ciento, eso se va moviendo, lamentablemente van a morir. Entonces me parece que, eh, y utilizando la experiencia, no no copiando, utilizando la experiencia de otros países que han tenido el estallido de la peste mucho antes que nosotros, había que, o hay que activar medidas de, no sé cómo caracterizarlas, no sé si de, de excepcionalidad, Excelente. pero lo primero Entiendo. que hay que preservar... todo entonces, entonces, entonces te pregunto, Ariel, eh, ¿debería institucionalmente el gobierno meter mano sobre la situación en AMBA y específicamente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires debería intervenir sobre la política sanitaria de la zona del gobierno nacional no hay ninguna duda no hay ninguna duda lo bueno de todo esto es que para y esta es otra de las facetas de la paradoja que hablábamos al inicio es que en las últimas 36 horas comenzaron a emerger enunciados muy potentes muy muy fuertes narrando esta situación ¿Y qué medidas había que tomar? ¿Sí? Porque, bueno, lo hemos tenido a Jorge Rachita en la gráfica y después desde otras fuentes, tanto científicas como no científicas, que han apuntado a que no podemos continuar con este devenir. Porque esto significa la duplicación de las muertes cada 25 días, así como está planteado al día de la fecha. Entonces, hay que intervenir en esas políticas sanitarias, hay una duplicidad y un cinismo en el discurso del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en definitiva también hubo un error de prospectiva, ¿no? de buscar alianzas con aquellos alianzas que fueron esenciales, sí porque se los subió y se los equiparó con la palabra oficial, de la presidencia de la Nación. La duplicidad de narrar y de contar cosas que no son. ¿Sí? Decir que, le, que los contagios están amesetados en Ciudad de Buenos Aires es decir, una tremenda mentira. Cuando la Ciudad de Buenos Aires tiene la mayor cantidad de muertos por millón de habitantes de todo el mundo. ¿Sí? Es decir, que no estamos en el mejor de los lugares, estamos en, el, en los peores. Mientras tanto se sigue incentivando a que la gente se contagie, porque forma parte del paradigma reaccionario, conservador y liberal en esta fase de la historia...